La bala púrpura Información crítica En la trinchera de las ondas libres La bala púrpura Bienvenidos a la bala púrpura, a través de contrabanda en el 91.4 de la FM. Les habla Joana Guerrero, para compartirles algunas noticias de nuestra realidad. Vamos con los titulares. Multen Radio Pica, con 60.000 euros por interferencias. Éxito de la vaga general de estudiantes de la Universidad Pública a Barcelona. Un informe en Colombia alerta al crecimiento del hostigamiento hacia los periodistas. La contrarrevolución en las primaveras árabes. Breve entrevista a la escritora a Amiriam. La bala púrpura noticias. Multen Radio Pica amb 60.000 euros por interferencias. Amb informació información del semanal y directa.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 i ha sancionat Pica al cap de mes de mig any per interferir durant unes poques hores el seu espai al dial. Per entendre l'origen d'aquesta multa, s'ha de tenir en compte que PiCA lluita des del setembre de 2010 perquè una altra emissora amb dos FM deixi d'aixafar-li la freqüència des de la torre de Collserola, des d'on emet alta potència, tot i que només té permís per fer-ho al Vallès Occidental. Davant d'aquesta indefensió, les interferències són conegudes per la Secretaria de Mitjans de la Generalitat, la Comissió Tècnica de Ràdio PICA va emetre un senyal continu per intentar fer inaudible el senyal d'AM2FM, al 96.6, que, de retruc, va afectar parcialment el 96.9, franja ocupada per la SER. Aquesta sobremodulació ha estat el detonant d'una multa sense precedents per a un projecte autogestionat des de 1981 i que basa la seva programació en continguts culturals.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 És el meu ingrés a la presó per saldar la sanció. Ara, un cop conegut que el Ministeri d'Indústria confirma la sanció, Radio Pica presentarà el tercer recurs a finals de mes. Èxit de la vaga general d'estudiants per la Universitat Pública a Barcelona. El passat 17 de novembre es va dur a terme la vaga general d'estudiants arreu dels països catalans per una educació pública i de qualitat. La vaga era convocada pel sindicat CGT i la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública. 15.000 estudiants, universitaris i de secundària, segons els organitzadors, es van manifestar pels carrers de Barcelona portant la protesta per les Rambles, una de les principals artèries del capitalisme de la ciutat. La vaga general d'estudiants sorgeix com a protesta frontal a l'estratègia Universitat 2015. Aquesta és el pla de reformes en l'educació superior que pretén implantar el govern de l'Estat. L'estratègia Universitat 2015 és una continuació i profundització del pla Bologna. Es tracta d'un procés de mercantilització de l'educació superior al servei de les corporacions empresarials. L'estratègia Universitat 2015 tracta diferents àmbits com el de la governança de la universitat. Pretén col·locar al capdavant de les universitats els representants del mercat, i que aquests nombren directament a la resta de càrrecs de les facultats. La EU 2015 també modifica l'autonomia de les universitats, liberalitzant i promouent la competició entre universitats per sobre de la qualitat educativa. augmenten els preus dels crèdits i es dificulta l'accés a beques. En resum, l'estratègia Universitat 2015 és un retrocés a passos agegantats del dret a una educació pública i de qualitat. La universitat pública és venuda al servei de les grans empreses amb la finalitat de produir treballadors precaris que siguin autòmates al servei del sistema capitalista. Es tracta d'un procés dràstic de privatització que devem enfrontar de manera contundent i organitzada ja que EU 2015 forma part d'un procés ampli de retallades socials que rebassa el camp estrictament universitari. Més informació al bloc de la Plataforma Unitària en defensa de la universitat pública reconstruimlapublica.wordpress.com Un informe en Colombia alerta el crecimiento del hostigamiento hacia los periodistas. La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, que promueve y defiende la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información en Colombia, y documenta de manera sistemática distintos tipos de violaciones contra los periodistas en Colombia, en su último informe presentado en el Día Mundial contra la Impunidad, el 23 de noviembre, ha reportado la muerte de 139 periodistas por razones de oficio en los últimos 34 años. Centrándonos en lo que va del 2011, tenemos un asesinato, 107 periodistas amenazados, dos periodistas en exilio, 16 periodistas han recibido trato inhumano y degradante, 8 han padecido la obstrucción de su trabajo periodístico, 1 ha sido herido en conflicto, y se han producido dos atentados contra infraestructuras. En general, 112 violaciones contra los periodistas en lo que va avanzado del año 2011. La organización reveló que el 90% de los casos de periodistas asesinados antes de 1991 han quedado impunes y hasta el año pasado Colombia ocupaba el puesto 145 entre 178 países en la clasificación de libertad de prensa de reporteros sin fronteras. Es de anotar que no hay una sola condena por este tipo de agresiones a los comunicadores respecto a las violaciones del año 2010. La FLIP pide al Estado colombiano que actúe con mayor contundencia para llegar a la verdad y a la sanción de los responsables de los casos que siguen en la impunidad, ya que esta impunidad es un incentivo para que los victimarios continúen silenciando la libertad de expresión. A la fecha, Ya son 57 los casos en los que la justicia no puede sancionar a los responsables de los crímenes, porque prescriben los términos en manos de autoridades judiciales y solo ha logrado 19 sentencias condenatorias, cinco contra autoridades intelectuales de los crímenes. Para más información, visita www.flip.org.co. La balba púrpura a fondo. La contrarrevolución en las primaveras árabes. Breve entrevista a la escritora Nazanin Amiriam. Investigadora en ciencias políticas, traductora y periodista iraní Nazanin Amiriam, radicada en Barcelona, nos comparte su análisis sobre los recientes movimientos sociales en los países árabes. Desde su punto de vista, las llamadas primaveras árabes han fracasado, ya que el poder ha caído en manos de los islamistas, de grupos políticos conservadores. Eh, hablo de la contrarrevolución en las primaveras árabes, o sea, las primeras árabes ya han fracasado con la llegada de los islamistas en Túnez, con la toma del poder de los islamistas y militares en Egipto, con la um, eh, rebelión en Libia que se ha ahogado en la sangre y han los, la OTAN ha entregado el poder a una jauría de integristas de Al-Qaeda, porque son de Al-Qaeda además los que están tomando el poder en Libia. Pues con esto ya la revolución, las revoluciones árabes han fracasado. O sea, tienen que volver a aprender de este fracaso. Pero ya sí, porque ha habido un frente de contrarrevolución desde fuera, que han sido el Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, que son Arabia Saudí, Qatar y toda esta gente, que han participado militarmente en la guerra de Libia. Está Turquía, que a pesar de que presenta el modelo turco del liberalismo, es miembro de la OTAN, ha participado en los bombardeos ¿no? y va a participar ahora en ataque a Siria. al pueblo sirio, no al gobierno sirio. Y luego, desde el punto de vista interno, claro, el problema es que las fuerzas progresistas de estos países están muy divididos, porque durante décadas han sido perseguidos, han estado ausentes, han estado en el exilio en la cárcel. Entonces, las únicas fuerzas que tienen capacidad de ganar estas elecciones que están montando, son las fuerzas reaccionarias y los conservadores de siempre. Y además tienen una financiación detrás de la Unión Europea para que se les garantice el suministro de gas, el suministro de, en el caso de Egipto, van a hinchar a los islamistas y a los militares para que el nuevo gobierno egipcio garantice que el tratado de Camp David con Israel se va a mantener en pie a perjuicio de los palestinos, ¿no? O sea, sí, yo creo que nunca hubo una primavera árabe, nunca. Eh, hubo, hubo rebeliones árabes un despertar pero nunca llegaron a una revolución que significa el cambio estructural y progresista de un sistema político y económico se va a mantener el capitalismo en estos países porque aunque sean islamistas en el poder o sea, un, los grupos islamistas son de derecha de derecha económica y política la única economía que saben es la economía de mercado oferta y tal eh, eh, o sea no hay otro Y va a haber las conquistas de las mujeres. Yo creo que hay, hay requien por los derechos de la mujer en todos esos países con el avance de la contrarrevolución. Son las primeras principales perjudicadas. Hasta aquí la bala púrpura a través de contrabanda de FM. Si quieres colaborar con nosotros, puedes escribirnos al correo electrónico lavalapúrpura@gmail.com. Hasta la próxima. Lava la bala Información crítica a la trinchera de las zonas libres.